Qué hermosa oportunidad la que tenemos, tanto ustedes como yo, de estar juntos en este tiempo para compartir la lectura de la Palabra de Dios. Una porción de las Sagradas Escrituras que en esta oportunidad será en Génesis capítulo 16. Les invito a que busquen entonces en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, capítulo 16. Dice así la Palabra de Dios. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, Al cabo de diez años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la d i o por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando v i o que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: Mi afrenta sea sobre ti. Yo te d i mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, He aquí tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la alió el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo, Agar, Sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y adónde vas? Y ella respondió: Huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, Le dijo el ángel de Jehová: He aquí que has concebido, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, t ú eres Dios que ve, porque dijo, No he visto también aquí al que me ve. Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. Y aquí está entre c a d e s y Bered. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de edad de ochenta seis y años cuando Agar dio a luz a Ismael.